Los Coscovinos, que al parecer no está tan potable que digamos, digamos, como reconociendo que hay ciertos problemas, algo que de alguna manera ya se sabía de parte de los vecinos, solo que ahora estamos hablando de una entidad provincial que ratifica que la situación del agua de Cosquín no está tan buena. Para eso vamos a charlar con la persona que primero hizo esta presentación, este pedido de información en febrero pasado y que acaba de recibir la respuesta de parte del CEP. Estamos hablando del concejal. Lisandro Licari, que lo tenemos en línea telefónica. Lisandro, ¿cómo te va? Aquí, Leandro, ¿te saluda? Hola, Leandro, ¿cómo andas? Buenos días. Bueno,、eh, Lisandro, ¿qué fue lo que te contestó el ERCEP? Bueno, el ERCEP、eh, emite una resolución de 10 páginas donde da cuenta de todas las、eh, operaciones que ha hecho en Cosquín desde que nosotros presentamos nuestra denuncia.、Eh, la, básicamente, las conclusiones son de que el agua no es apta para el consumo. Bacterias, algas y que está por encima de los límites、eh, tolerables por las、eh, resoluciones provinciales para que el agua pueda ser bebida. Y cuando empieza a indagar por qué el agua tiene estas características,、eh, manifiesta que、eh, la planta de Cosquín, en muchos casos, manda el sistema agua cruda al río sin tratar,、eh, es decir, que manda agua sin que pase por la planta. Y cuando el agua Ingresa por la planta, no le agrega ningún producto、eh, químico para tratarla.、Eh, además de eso, dice que las、eh, cisternas de los barrios, las cisternas los las barrios, municipales de los barrios se encuentran sucias y obsoletas y que eso también es una fuente de contaminación del agua. Entonces, bueno, ¿de c u á l la... sería alguna manera se sabía que, que el agua que se consume、eh, cosquín, Ah, y Se cortó la comunicación. Bueno, ahí estamos charlando con Lisandro l i c a r i y estamos recuperando la comunicación. Ratificando esto, que、eh, el ERCEP notificó de alguna manera sobre que el agua está teniendo algunos problemas y también especificando de alguna manera cuáles cuál serían esos inconvenientes. Según la, la información brindada por el concejal y a partir de, un, de este documento del ERCEP que se puede, que se puede obtener acceso, part,、eh, podemos leer que, por ejemplo,. Por ejemplo, dice, el agua es. A ver, esperen que se nos trabó la máquina. Se nos trabó la máquina, estamos. Y, y de paso, acá está. El ERCEP detalla precisamente las cuatro causas principales del agua que no es apta para el consumo. La primera, que se distribuye en forma periódica agua cruda del río, tal como lo dijo Lis Lisandro, sin tratamiento previo. Además, no se le agregan los productos químicos fundamentales para tratar su calidad, como dijo Lisandro. Por otra parte, el tiempo que pasa. Que pasa el agua desde que ingresa hasta que egresa de la planta es demasiado escasa y finalmente se constata que las internas y los tanques intermedios se encuentran en mal estado de limpieza y conservación. Lo tenemos nuevamente en línea a, a Lisandro.、Eh, Lisandro, ¿te sorprendió esta información o, o no tanto? ¿Pero p e r m i e la pregunta? Esta información que te brindó el e RCE, porque también por lo que sabemos vos habías presentado esta denuncia en febrero pasado porque. Eh, por lo que sé, en tu, en tu caso particular estabas recibiendo el agua en muy mal estado. Sí, no. Hemos v i el agua e c o c i y no hay más c a n t i d a Pero de, durante todo el mes de enero、eh, las condiciones se agravaron. Es que No nos va no, no, no, ni siquiera para la i g i e misma el agua que estábamos recibiendo. Este es el motivo que mi c a r e c t e r Lo estamos perdiendo. Intervención.、Eh, lamentablemente, los concejales no tenemos a nuestro cargo los servicios públicos de la ciudad.、Eh, podemos. Lo que nos e i m o s al alza e、eh, mire, señor, tenemos este problema. El agua que nos llega a cada vecino es de mala calidad. Como concejal, tengo la obligación de poner la botella de s o n c i m i para que t o m es intervención. Lo que dice el e l z a ahora es que después de haber intervenido, de haber h e análisis de agua. A ver, Lisandro, estamos perdiendo la comunicación.、Eh, pero en definitiva. A ver, creo que ahí sí te escuchamos. Bien, lo que te decía es que yo h i c e tres análisis en tres sitios de la ciudad, en dos días distintos, y en todos los casos se confirma que el agua que recibíamos、eh, no es apta para ser bebida. Es una situación gravísima porque además el intendente estaba al tanto de esto. Porque el propio ACER dice que le notificó periódicamente de estas, de estas condiciones y jamás el intendente salió a aclararle a la población que estaban recibiendo agua cruda del río, agua sin tratamiento, y el agua es uno de los vehículos para la transmisión de un montón de enfermedades y que, por supuesto, perjudica en mayor medida a todas las familias que no pueden comprar agua envasada. Entonces, para nosotros es una cuestión de principio y de responsabilidad presentar ante el a s e r Y ahora vamos a presentarnos ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia para que también la provincia pueda tomar intervención.、Uh -huh. Eso van a, van a discutir en el Consejo Deliberante también, ¿no? Eso lo d s u t i m o s mañana en la sesión del Consejo. El proyecto de resolución. Y ojalá que mañana todos los consejos nos acompañen para que nuevamente el Consejo Deliberante muestre. Bueno, Lisandro, te agradecemos la comunicación. Ahí estamos teniendo un problema de, de, de, en la señal, pero, pero, se,、eh, pero en línea general me se ha quedado claro. Y te mandamos un saludo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Lisandro Licari, concejal de Cosquín, ¿dónde recibió esta, esta información por parte del ERCEP、eh, aclarando esto? Que el agua que está consumiendo parte de los vecinos d e Cosquín no está cumpliendo los requisitos para que sea potable. Y bueno, según lo que destaca Lisandro, es que a partir del documento que el e r c e p le entregó a Lisandro, es que ya se lo había notificado a la municipalidad de Cosquín sobre este estado, lo cual, bueno, creo, creo que esa es la parte más、eh, la parte medular. Por un lado, esto, que la propia entidad del e r c e p reconoce estas problemáticas que tiene el agua en Cosquín, que creo que no es novedad, digamos, los propios vecinos lo, o varios de los vecinos lo pueden notar cuando abren la canilla, solo que acá incluso el propio e r c e p Cal calibrando, calculando de por qué tiene estas problemáticas, y lo segundo, esto que se lo habían, ya se lo habían notificado el intendente de Cosquín, este, y sin embargo, bueno, hoy nos sentimos que lo sabía hace rato, digamos. Bueno, se sabe que, bueno, al conocerse los resultados de este estudio, recién el próximo jueves, o sea, mañana, se presentará un pedido de informe en el Consejo Deliberante de Cosquín y se citará a la Secretaría, a la Secretaría de Salud. Alejandra Ruiz Díaz para que brinde mayores detalles sobre las obras que encaró el gobierno para hacer frente a esta situación. Eh, eh, agregan los medios locales、eh, acerca de, bueno, de cómo fue la tomada de las muestras. Eh, uh -huh. Fue en el barrio del condado, se registró la presencia de los parásitos nematodes y rotíferos en cantidades de 9 y 5 organismos por litro, respectivamente. Según se informó, el agua que bebe Cosquín se distribuye en forma periódica, sin tratamiento previo, y al momento de la inspección no se le, daban, no se le estaban agregando productos químicos para tratar la turbidad e y el color. En tanto, también se informó que la carrera. De tratamiento del agua dentro de la planta es corta, lo cual contribuye a que el agua llegue a los tanques con t u r b i e d a d y se tapen rápidamente los filtros. Es grave la situación en Cosquín.、Eh, esperemos que rápidamente no solo den respuestas, sino que se tomen medidas, pero urgentemente respecto de esto, ¿no? Así es. Así que lo vamos a tomar. Vamos a estar atentos y a desmenuzar un poco el documento. Les aclaramos que el documento que el ERCEP le dio a Lisandro Olicar i el concejal que acabamos de hablar está disponible, digamos.、Eh, Se lo puede leer en detenimiento, así que bueno, en cualquier momento lo vamos a desmenuzar y vamos a, vamos a seguir atentos a esta, a esta problemática que es el agua.